Los clubes barriales de La Plata se ven afectados por los aumentos en las tarifas de servicios. A partir de la decisión del gobierno de Mauricio Macri de eliminar el subsidio estatal a las empresas que brindan servicios, las instituciones de la región recibieron las primeras boletas con aumentos. Algunas registraron incrementos del 300% en la luz, el agua y el gas. El presidente de la Federación de Instituciones Culturales y Deportivas de La Plata, Alberto Alba, dio su opinión sobre los aumentos en los servicios. Eh, yo creo que es demasiado, nos están poniendo a una altura de, de, de... Nosotros no estamos comercializando con los clubes, sino que estamos haciendo una obra eh, de bien, digamos. Estamos haciendo lo que existió toda la vida, cualquiera de nosotros se crió en un barrio y sabe lo que es un club. Si no, ha ido continuamente y de alguna manera siempre tuvo alguna relación. Yo creo que la labor de los clubes es irreemplazable. Acá albergamos, no sé, pero entre los clubes de La Plata, 20.000 niños o más quizás. Los clubes de barrio platense se vieron obligados a tomar medidas para reducir el consumo, como disminuir las actividades nocturnas por la magnitud del aumento en las boletas de luz. Alberto Alba contó que están ahorrando energía y se refirió a la función social de los clubes. ¿Cómo vamos a estar ahorrando energía para que los chicos disfruten un rato? Porque la, la institución no es solo un deporte. En la institución encontrás amistad, encontrás compañerismo, encontrás familia, que es la base de toda sociedad. Esos valores no se pueden perder. No es solo el deporte en sí. Detrás de ellos eh, se rescatan cosas que ya están casi olvidadas. Respetan otros códigos, hay otra, otra forma de vida, eh, se hacen reuniones a la canasta, hay personas que traen algo para comer, algo para, otros algo para beber. Son cosas que realmente necesarias para que la gente esté más unida, eh, si no nos devora el sistema. Los clubes barriales reclaman la urgente aplicación de la ley provincial que les permite ser beneficiarios de una tarifa social de servicios públicos. Reportó para el informativo Farco, Radio Futura.